Memorias del, del Cordobazo. Cordobazo. Imágenes, videos, protagonistas. Nos hablaba n de un nuevo tipo de democracia. Miércoles 29, 29 de, de mayo. 19 horas. En el Centro Cultural e l Cántaro. Avenida Caseros 2516. Nos hablaba n de un nuevo tipo de representatividad. Memorias, Memorias del, del Cordobazo. Cordobazo. Charlamos con Roberto el Turco Avichain. Militante PRT, sindicato Luz y Fuerza, amigo y médico personal de Agustín Torres. r Memorias del, del Cordobazo. Cordobazo. Miércoles 29 de mayo. e n el Centro Cultural El Cántaro, Avenida sí, no, no, Caseros 2516. Memorias del Cordobazo. Organizan Instituto de Relaciones Ecuménicas,、Iren. Encuentro por la Unidad Latinoamericana.